El secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, gremio al que eh, la retaguardia a pleno, podría casi decir, está eh, estamos afiliados y afiliadas. Tomás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, bueno, me siento en casa. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque... Pese a lo, lo experimental del mate. El mate experimental. Sí, estamos en, en un momento todo muy experimental. El estudio también está en una semi-obra y tenemos algunas cosas este, para resolver al final de, de la jornada de hoy, seguramente. Eh, ¿Qué momento del periodismo? Siempre fue siempre es raro, digamos, este, el momento del periodismo al, alrededor de la política, pero me parece que este es un momento súper especial. Y es un momento muy complicado, ¿no? Muy, con muchas malas noticias para la prensa, con una situación muy mala. Eh, los compañeros, compañeras que tienen más historia dicen que desde el retorno de la democracia es la peor situación para los medios, nunca hubo tantos despidos, nunca hubo tanta tanto dolor por la pérdida de las fuentes de trabajo, y, y nunca estuvieron tan mal los salarios y tan precarizado el oficio, y tan degradado también. no uh -huh. eh, Ahí hay una situación contradictoria, donde bueno por supuesto que los aspectos negativos y la, la, lo que es la... la la contaminación por parte de intereses absolutamente extraperiodísticos por operaciones de embajadas, servicios, ministerios, Eh, eh, juzgados y fiscalías eh, todas esas operaciones que contaminan el periodismo y que actúan en convivencia con, con algún sector que usurpa ¿no? la denominación de periodismo uh -huh. eh, que es, son más bien lobistas que están colocados en otro lugar que durante mucho tiempo se arrogaron la representación del conjunto ya que no había una representación del conjunto eh, clara y, y visible y esto ha hecho que bueno que de alguna manera eh, figuras eh, que más bien son otra cosa se arroguen el nombre de periodistas y bueno habían quedado muy expuestos tal vez esto es lo particular del momento la crisis a la cual eh, a, la, la crisis que ha estallado eh, en el establishment periodístico es muy notable uh -huh. han quedado muy pedaleando en el aire digamos toda esta secuencia de la utilización de, de, de bueno de maniobras de lo que se llama el lofer eh, para para eh, perseguir a opositores, en este caso, este, y utilizando digamos toda una batería de manipulación que, que deja a, al periodismo muy pegado a algo que no tiene nada que ver con informar, con el derecho a la información, la libertad de expresión. Eh, bueno, y hay entidades como, lamentamos decirlo, porque siempre ha habido colegas, compañeros, compañeras muy valiosos en Fopea, pero hay que empezar a hablar de esto, Fopea se ha transformado en una camarilla hiper oficialista uh -huh. de, de ultramacristas que, que premian inclusive a la vanguardia de, de las operaciones y a los más este, claro. exagerados operadores como uh -huh. con premios a los mejores periodistas. Digamos que siempre fueron más bien liberales en lo político, no pero ahora se han convertido, eh, se han pasado al oficialismo de una manera sí, eh, sí, sí, casi sí, perversa. Sí. Yo recuerdo siempre que cuando... Eh, en la red nacional de medios alternativos tuvimos dos compañeros baleados en ocasión de la represión en la sala alberdi yo creo que fue en el 2014 eh... Mmm en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, todavía no era gobierno Macri a nivel nacional, pero sí estaba, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires, se vivía, bueno, un mes después casi, fue lo de la represión que sí tuvo mayor visibilidad en el Borda, eh, y cuando nosotros hicimos una conferencia de prensa no existía el CIPREBA todavía y esta especie de reunión dentro del Cipreva de los medios comunitarios y los laburantes y las laburantes de los medios comerciales, eh, hicimos una conferencia de prensa, y vinieron dos medios, creo que vino alguien de Radio Provincia y vino la gente de Fopea y nosotros también nos preguntábamos qué hacen acá. Bueno, eran liberales, ¿no? Uh -huh. Que estaban en contra del y, ataque y, a los proyectos y alguno hoy hay compañeros y compañeras adentro de Fopea que plantean las discusiones y es una construcción en red uh -huh. con toda una historia digamos no no hay que minimizar su presencia en todas las provincias y, y, y pueden llegar a jugar roles positivos digamos o a sea, más allá de quién auspicia sus encuentros de cómo se encuadran digamos o sea es una realidad pero este aún hoy, aún hoy hacen informes sobre la violencia hacia la prensa y no pueden sino decir que el principal violentador es la policía claro en todo caso no hacen énfasis pero si uno entra a la página de Fopea la data está, uh -huh. es cierto que luego de la foto aquella famosa de, de Néstor Esclausero, este el gerente de Canal 7 presidente de Fopea, con ese doble cargo, muy polémico por cierto uh -huh. eh, y, y, y Hernán Lombardi y Patricia Bullrich, o sea, el titular del sistema de medios públicos eh, del sistema federal de medios públicos la ministra de seguridad Unas horas después, apenas un rato después de la represión eh, que se había producido en oportunidad de la discusión por la ley previsional claro este a fines del 2017. Uh -huh. este, horas después, eh, a unas pocas cuadras de donde se producen los hechos, recuerden los perros que mordieron a los diputados, la gendarmería, bueno, ahí ya hay 10 compañeros, compañeras de medios Eh, agredidos por, por las fuerzas de seguridad muy notablemente una agresividad hacia la prensa muy fuerte uh -huh. hacia todos los manifestantes transeúntes inclusive pero puntualmente este a los diputados y a la prensa eh, y ese mismo día eh, van a brindar con con bulrich patriricia bulrich val brindis de fopea claro este es una situación de crisis muy grande porque han quedado muy pegados a un gobierno que Bueno, eh, todos sabemos, asumió diciendo que se acababa la guerra contra el periodismo, uh -huh. eh, esta cuestión de que iba a, ser, este, un, más, iba a haber más acceso al diálogo horizontal, etcétera, una mentira. Más de 3.300 puestos de trabajo que se perdieron, medios que se cierran, eh, la utilización de la pauta para condicionar, Eh, la presión este, hacia las voces opositoras, la persecución hacia los medios alternativos, por supuesto el retroceso en, todo, en toda la materia que tiene que ver con los medios comunitarios, este, por supuesto que al gobierno no le interesa, la concentración eh, que aumentó este, de forma exponencial, con Clarín fusionándose con Telecom, eh, lo primero que hicieron fue tumbar la ley de medios, es decir, el panorama es muy malo para la prensa, pero a su vez están produciendo eh, situaciones y luchas Y, y producciones periodísticas que, que vienen desde ahí, que son muy interesantes y que nos permiten ser optimistas. Uh -huh. Tomá un mate que ya está un poco mejor. Y mientras yo te pregunto sobre el rol de, del periodista en los medios comerciales hoy, después vamos a ir a, a los conflictos sindicales que se están viviendo en muchas empresas, que la están pasando realmente mal, desde de Telam, Este, hasta página 12 pasando por cualquiera otra que se nos ocurra mencionar eh, pero bueno hoy lo escuchaba a daniel santoro eh, en la mañana de radio con vos este un tipo que está que en una causa judicial que dice que eh, el juez ramón padilla dice eh, por lo menos tener sospechas de que hizo informes o ayudó a hacer informes de inteligencia de sus propios compañeros de mesa de animales sueltos. Yo creo que no sé hasta qué punto, seguramente deben existir periodistas servicios de inteligencia directamente, pero sí es cierto que buena parte del periodismo de investigación utiliza fuentes de los servicios de inteligencia, tiene vínculos con los servicios de inteligencia. Primero me gustaría saber si compartís esta mirada. Y después digo, ¿cuán peligroso es vincularse eh, con gente que, digo, no hay buenos, no hay servicios buenos, digamos. Uh -huh. <ríe> hay servicios que siempre que entras en esa en ese ida y vuelta, hay un vuelta también, no es solo ida. No, creo que eh, el periodista, el desarrollo del oficio periodístico en su más este eh, elevada... Este, acepción, por supuesto que hay que hablar con todas las fuentes y, y por supuesto que no hay que dejarse de manejar por esa fuente ni ser un, un corre ve y dile de esa fuente uh -huh. lo que pasa es que acá se ha trastocado la, la idea de la fuente, más que eso no es una fuente una fuente es alguien que te pasa información uno bueno tiene un código de no mandar al frente a esa fuente porque por algo te pasa la información está claro uh -huh. que esa, esa persona te pasa información para hacerle daño a alguien Y eso no quiere decir que la persona que te pasa la información sea trigo limpio, pero la información es fidedigna. Uh -huh. Y eso es lo importante, digamos. Y en ese sentido me parece que... Eh, que se, que sí, digamos, Después me parece que sí que hay un tema que tiene que ver con la salud mental de los compañeros. digamos Que, que si uno se expone a hacer ese tipo de periodismo es muy jodido, digamos. Uh -huh. Y hoy, eh, digamos, yo la verdad que no estoy más en un medio comercial pues soy parte del, del ejército de reserva este soy uno de los 3.300 digamos mi, mi fuente de trabajo que fue 23 a lo largo de, de muchos años dichosos donde trabajamos luchamos hicimos amigos hicimos periodismo este y bueno hasta que cerró el medio entonces uh -huh. sea, nos despidieron a, a todos menos a, a dos compañeros y a otros compañeros que se fueron reubicando en un proceso que, que se dio pero el medio la redacción no existe más pero sí en la, en la experiencia y hablando con los compañeros este se ha liquidado la sección automotores, siempre siempre hago mucho énfasis en eso y qué quiere decir que ya es, es muy difícil tener una flota de autos a disposición de una redacción Ahí. para ir a los lugares y hablar. Sí, sí. Entonces se plantea el, el periodismo de el ejercicio de periodismo de reacción, digamos. Sí, de de, de Google, telefónico. Google Maps, bueno. Gnosis, eh, y o bueno, WhatsApp. y WhatsApp, WhatsApp, este Y, y mucha, mucho escritorio, y después, bueno, sí, con una fuente que te tira algo, pero me parece que, que eh, también al, al haber tanta precariedad, este al haberse destruido los equipos de trabajo, este las empresas ya no les importa más hacer periodismo, en el sentido de que lo único que les importa es este montar operaciones. Uh -huh. Entonces no hay más este una una búsqueda de ser ecuánimes, una búsqueda de, de, de, de, de bueno vamos a buscar la verdad y ser críticos con todos los poderes hay ningún medio jugando esa ficción liberal en el buen sentido uh -huh. del término eh, clarín se ha transformado y, y, y la nación más recientemente en dos este herramientas de guerra psicológica este, de, de, de, son parte de un aparato de propaganda oficialista sin mira sin Eh, temer hacer contradictorios con sus propios postulados digamos no es que toman una distancia crítica y desde ahí este, realmente es, es casi bizarro leer clarín hoy en día este, y, y lamentablemente porque hay muchos compañeros compañeras muy valiosos escribiendo en el diario clarín en, en el sitio en los distintos medios del grupo clarín se sigue haciendo periodismo digamos no es que se usa mucho en el ámbito militante tomar una nota de clarín para denostarla este, y por ahí hay gente que nunca lee clarín Y entonces ya sabe que clarín es malo de etcétera y claro. entonces no aprecia nada que pueda no, nada bueno puede salir de publicado y es mentira porque hay compañeros que quedan disputas hacen la diferencia uh -huh. y, y bueno compañeras especialistas en violencia de género eh, y por ahí va el tema de las buenas noticias que, que un poco me interesa poner sobre la mesa a ver no me refiero a, a por ejemplo estamos a días de, de, de, del paro internacional de mujeres uh -huh. del 8 de marzo de Eh, el, el mundo vibra con, con este movimiento y las reacciones también eh, y esta es una discusión donde bueno este viernes en, en, en medios este, en, en los principales medios de la ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país también, pero bueno te cuento lo que acabo de ver que están charlando las compañeras, Telefe, Canal 13 Clarín, La Nación Perfil, El Cronista Comercial Ámbito Financiero, Los Medios Públicos es decir, Telam, Radio Nacional Radio Nacional Eh, eh, la televisión pública por supuesto, página 12 algunas algunas haciendo paro otras haciendo fotos, pañuelazo y, y esto es muy fuerte este. y en el marco de una organización sindical y en el marco de, de una batalla de ideas, donde en las reacciones ha surgido un planteo claro en contra de la violencia machista en cuanto a las relaciones laborales El de la, en contra del patriarcado y en contra de, de la violencia mediática. Uh -huh. eh, y cuestionamiento, es un cuestionamiento desde las asambleas. ¿Tienen algún registro ustedes, desde el CIPRIBA, eh, aunque sea más o menos de en las redacciones de los medios comerciales, porcentaje de varones, porcentaje de mujeres? si sí, hay hay un registro... Y, es este bajo el porcentaje menos del 30% uh -huh. y la y los despidos afectan la reinserción es más difícil para las compañeras uh -huh. y los sueldos son y, iguales y hay el, no sé si la disparidad se expresa tanto en eso digamos uh -huh. ¿sí? aunque si sí hay mucha más jefatura de muchos más este jefes varones jefes varones entonces sí hay una disparidad en los sueldos digamos claro, claro. no sé si en cuanto igual, traba, igual tarea este distinto sueldo no uh -huh. pero sí es cierto que la mayoría de los jefes en los medios comerciales son siempre varones sí ¿no? exactamente uh -huh. Bueno, estamos charlando, si recién llegaste a la retaguardia o a M690, eh, con Tomás Eliashev. Él es el secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Vamos a seguir charlando con él, pero también vamos a... Este, tener otras eh, intervenciones, otras charlas, vamos a ir con otros temas. En todo caso, Tomás, en tanto periodista, si querés sumarte a lo que vamos a hacer ahora, sobre todo siendo Secretario de Derechos Humanos de un gremio, hablando de los juicios por crímenes de lesa humanidad y de algunos testimonios muy valiosos que también vamos a linkear con el 8M, eh, podés hacerlo. Estamos en la retaguardia, ya estamos volviendo, no te vayas.